la construcción de comunicación comunitaria en Radiocracia y ahora mismo estamos en contacto con el delegado gremial de Cipreva en Telam, Esteban Giachero. ¿Cómo te va Esteban? Buen día. ¿Cómo Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, y bueno, también estábamos reflejando hace un momento nomás este, eh, cómo salió la cuestión por la justicia, ¿no? Digo, eh, acerca de estos despidos, eh, la justicia ahora obliga a la, a la empresa, a, a Telam, a hacer el trámite en el Ministerio de Trabajo para gestionar esta cuestión de la crisis, y eso podría dejar en... en foja cero, no sé si te suena Esteban, el tema de los despidos. ¿Cómo es esto? Sí, en realidad lo que salió hoy es eh, el fallo de la Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo que ratifica el fallo inicial del juez Tatarsky por el cual nosotros hemos hecho la presentación a principio del conflicto y que el 13 de julio sentenció que tenían que recuperarse a cinco compañeros y que el Ministerio de Trabajo debía aplicar el preventivo de crisis por lo cual declaraba todos los despidos como nulos, arbitrarios y discriminatorios. En ese sentido, esta ratificación eh, lo que hace es eh, instar nuevamente al Ministerio de Trabajo, luego de la instancia de, de apelación, que bueno, fue perdida por, por parte del directorio, de la empresa y del gobierno, y en este caso ratifica la posición correcta que venimos llevando nosotros premiamente, desde el 26 de junio, que iniciamos la permanencia pacífica y el paro total de actividades, hasta la reincorporación de todos los compañeros cuál va a ser el, el los pasos, cuáles van a ser eh, eh, en todo caso los pasos a seguir estaba, está, se, están en asamblea, ¿no? Eh, en realidad estamos en una conferencia de prensa en el marco de asamblea permanente, eh, y están dando justamente en el, el marco de actividades que hacemos eh, Los Frentes Barrel de la Secretaría de Frente Mirarotas están en una conferencia de prensa anunciando la, las actividades de mañana, pero podemos seguir hablando, no hay problema. ¿Cómo no? Eh, les, les decía que eh, los pasos a seguir es, en principio, el Ministerio de Trabajo debe implementar el preventivo de crisis. Eh, los cinco reincorporados ya habían sido reincorporados y estaban en suspenso, o sea, están en trabajo, pero estaban en suspenso hasta que eh, la apelación salga, en este caso salió favorable a, a nosotros, y en ese sentido. Eh, lo que debe respetar el ministerio, el gobierno, es la, la aplicación de la ley, de la justicia, lo que lo insta la, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y en nuestro caso, hasta que eso no esté firme, no levantaremos ningún tipo de medida de fuerza. Vamos a garantizar el procedimiento del fallo con las medidas que conocemos los trabajadores, que en este caso es el fallo y la permanencia. Seguramente también estemos, hoy tenemos asamblea a las 13.45, estemos anunciando algún tipo de movilización eh, para la próxima semana o la otra eh, Esteban, en el mismo fallo, este, la Cámara ha remarcado que hubo discriminación por parte de los funcionarios públicos. ¿Esto es así? ¿Podrías explicarle a la audiencia brevemente por qué es que hubo discriminación? El fallo inicial, sí, lo que plantea digamos, sí, es que digamos, estos son arbitrarios, discriminatorios e ilegales, a partir de las declaraciones que, que han hecho en, en, dos medios, en los Medios del gobierno que después negaron haber hecho pero que están en todos los registros periodísticos respecto de que esto era digamos una cuerda de militantes de que acá lo que se hacían eran operaciones políticas, cuando ellos tienen control de no solo del gobierno sino particularmente de la agencia y no han hecho ninguna advertencia en ese sentido previamente. Así que en ese sentido es, es la resolución general del fallo, pero en lo concreto eh, insta, como decía anteriormente a la aplicación preventiva y crisis, la restauración de los cinco compañeros iniciales que eso lo que permite es hacer la presentación por el resto, que obviamente ya, están dando, ya los voces, le están dando curso a la presentación del resto de los compañeros para que crecen a través de la misma jurisprudencia. Muy bien, Esteban, la verdad es que la vamos a seguir acompañando a la lucha de todos ustedes y ojalá que en próximos eh, próximas jornadas, no sé si esta semana, pero en algún momento va a haber un tiro para el lado de la justicia, Esteban, ¿no? Eh, va a haber un tiro para el lado de los trabajadores y lo vamos a hacer para, porque es la única manera de que entendemos nosotros que tiene que ser, con, luchando y, y sosteniendo las medidas de fuerza así que lo vamos a lograr. Ojalá sea un eslabón en una cadena de sucesos que le demuestra al gobierno que había equivocado el rumbo y lo equivocó Fiero. Muchísimas gracias, Esteban, por este contacto. ¿eh? Un abrazo y saludos a la tampada. Salud. Que tengas buen resto de la jornada. Ahí estábamos con el delegado, de, delegado gremial de Cipreva en TELAM, Esteban Giachero, que nos contaba y nos confirmaba el fallo de la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que ha ratificado. Entonces hoy que quedan sin efecto los despidos de los 357 laburantes de TELAM. Lo escuchaste en Radio Caramés. Así como ese tema del año 86 que yo lo compré en un disco... Eh, no es una moda. Tiene que ver con el avance tecnológico de todo lo que ocurre con los distintos, con los distintos digamos, eh, actores de la economía. El otro día me preguntaron sobre qué opinaba sobre Uber y yo le había dicho, y, y es un comentario que le hice, como decía al, al diputado Marín, que Uber ya existe en La Pampa, que son los taxistruchos. O sea, esta tecnología,